Y vamos a hablar que nos cuide Fernando la historia en tirada de la manta de esos agentes cubanos que querían nacionalizarse, Fernando. Sí, históricamente las relaciones entre España y Cuba siempre han sido complicadas en lo relativo al espionaje. Agentes de ambos países han sido expulsados muchas veces por intentar descubrir secretos ajenos. Les ocurrió a muchos espías cubanos en la década de los 80 y 90, espías españoles en Cuba en la primera década del siglo XXI y ahora hemos conocido esta actitud en varios agentes de la isla de los hermanos Castro la diferencia es que en estos casos lo hemos descubierto por el empecinamiento de los agentes cubanos en tratar de demostrar que eran ciudadanos normales que amaban España, pero les ha salido mal en 2018 un matrimonio cubano con residencia legal en España, al menos desde 2010 legalizada en 2012, sin antecedentes legales de ningún tipo, pidió la nacionalidad española. Algo que suponía un deseo de quedarse a vivir para siempre en España, no solo por trabajo, sino porque amaban al país. La Dirección General de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia, la competente en estos casos, aceptó la nacionalización de la hija menor, pero denegó la del matrimonio, alegando motivos de interés nacional y que no habían acreditado, atención, buena conducta cívica. ¿Cómo había llegado hasta ellos esta información? La razón no es un secreto. La policía y el CNI tienen que hacer un informe sobre cada petición y la del servicio de inteligencia había sido negativa. Todo podía haber quedado ahí, pero el matrimonio se envalentonó. Entendieron que se había cometido una injusticia, por Dios, y reclamaron una explicación. Derecho recogido en las leyes españolas. La Audiencia Nacional, competente en estos casos, pidió al CNI que explicara, sin entrar en detalles, los motivos que le habían llevado a vetar la nacionalización. El hombre y la mujer, chulitos, se quedaron de pie. Los espías españoles les dejaron en evidencia, aduciendo que había motivos de seguridad nacional, pues no eran buenos españoles. La mujer había estado asistiendo desde que llegó a España y hasta el momento del informe, a reuniones de diferente índole que interesaban al servicio secreto cubano, sobre las que después informaba a oficiales de inteligencia de ese país. Eso sí, posteriormente, negaba en círculos próximos haber mantenido esos contactos y actividades. El marido, por su parte, llevaba a cabo actividades similares. ¿Por qué el CNI no los delató antes? Imagino que la explicación está en que es preferible tener controlados a los agentes cubanos y saber a qué se dedican que denunciarlos, expulsarlos y que manden a otros que costará bastante tiempo volver a identificar si no se hubieran creído tan listitos Nos pregunta cual almohadilla Rosa Bento, se rosa o nos dice, es una reflexión personal, las comunicaciones además seguras serán estas ¿eh? y nos pone una foto de una máquina de escribir, seguramente hay que volver un poquito a lo, a lo clásico, nos dice Jordi, ¿eh? que ya no me fío ni de mi gato, que seguro que me espía por las noches, supuestamente seguras, hace alusión a las comunicaciones, todo el mundo... Nos dice se entera de todo, antes o después ya no existen las comunicaciones seguras, ¿no, Fernando? ¿Os acordáis de que contamos el caso de, de los gatos de la, que, prepara, que intentó preparar la CIA para espiar? Sí, ¿no? es verdad <risa> O sea que efectivamente no hay que fiarse ni de los gatos ni de la sombra que igual nos espía <risa> Fernando Rueda, <risa> mil gracias Ten cuidado con el GPS Venga, un abrazo fuerte, <risa> chao Un beso, adiós